en contacto con eh, Milena Benavides. Milena, buenas tardes. Juan Pablo, te saluda. Juan Pablo Bertolini desde Radio Carmes. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Milena. Eh, nada, referíamos... Recién la estábamos escuchando a Estela, compartíamos su mirada desde los 90 años que está cumpliendo hoy, del recorrido... Sí del terror en la Argentina, y nada, queríamos hablar con alguien de Nietes, por eso la buscamos a Milena. Milena, ¿nos recordás, le, le pones al, a la audiencia cerquita del oído y del corazón qué es Nietes? Sí, cómo no. Eh, nietes es una organización, una agrupación que conformamos los nietos, nietas y nietes eh, detenidas, desaparecidas de la última dictadura cívico-militar Y bueno, nos reencontramos en relación a nuestra historia, eh, establecimos un punto ahí de, de anclaje para, para compartir, para continuar la lucha de abuelas. Eh, y, y bueno, le, la, la historia en común que compartimos y del personal de lucha colectiva y estamos tratando de, de bueno, de continuar con ese legado. Y con ese recorrido también, eh, Milena, eh, la idea es este, ir también caminando detrás de las huellas, eh, buscando al tanteo, como hicieron abuelas, este, a, a otros compañeros y compañeras de, de esta negra historia. Totalmente, totalmente. Eh, to tomamos todo lo, lo aprendido y todo lo recorrido de abuelas eh, y de madres y de hijos también, eh, y nuestra idea es, eh, bueno poder seguir caminando, acompañando sus caminos, pero también poder eh, ir marcando nuestra propia, nuestra propia huella en relación a todo lo, lo ya aprendido y ya, lo ya hecho. Nuestra, nuestro objetivo principal es eh, poder interpelar a nuestra generación, que, que se pregunten por su identidad y que en relación a eso puedan eh, indagar sobre la historia de sus padres ver, para poder encontrar a, a los hijos de las madres, digamos, a nuestros tíos, nuestros padres. Eh, hermanos, en algunos casos, hermanas, también puede ser. Milena, ¿hay sí. algún cambio, algún giro en esta búsqueda de justicia para construir la memoria y que se sepa la verdad? ¿Hay algún, ¿hay algún agregado en esta búsqueda de justicia y en, esta, y en este seguir eh, la semejante experiencia? Digo, por bueno, ejemplo, en el, en el enfoque, por ejemplo, si están pensando en, este, en, en un aspecto que considere la cuestión de género, que tenga también en la mira, que persiga también en la mira los crímenes sexuales, por ejemplo. Sí, sí, en ese sentido sí, ya nuestro nombre lo dice, digamos, eh, Nietes, aludiendo a, a, bueno, todo el, el temario que, que hoy en día surge en relación al género, eh, uno de los objetivos también de, de Nietes es eh, poder reivindicar a, a los detenidos desaparecidos que fueron perseguidos por sus cuestiones eh, de género, y, y bueno, poder cuestionar un poco también esto eh, de que también digamos fue una dictadura patriarcal en ese sentido, porque sin dudas que Que, bueno, que hubo una particularidad en relación a las mujeres eh, perseguidas, detenidas, torturadas y desaparecidas por, por cuestiones de género, y, y, bueno, y el colectivo LGTBI también, que en ese momento no tenían la visibilidad que hoy tienen, y, y que bueno, por eso también podemos ponerlo en debate y, y ahondar sobre eso. Definitivamente es un, este, un aporte, un, de, un desdoblarse de un temario, Milena, este, que es sumamente importante también para terminar de construir la, la imagen de aquello que estuvo sí. ocurriendo bajo lo que se dio en, a, a conocer como el proceso de reorganización nacional. ¿Qué, qué descubrís cuando interactúas con tus congéneres, Milena, con, con amigas, conocidas, con amigos o conocidos o compañeros? Eh, cuánto falta eh, para que cobren una real dimensión del asunto o cuántas personas encontrás impregnadas de conocimiento acerca de esta historia bastante reciente. Yo creo que, que es mucho el recorrido que ya hemos hecho y lo que hemos logrado, pero que sin duda falta. Eh, por ahí creo que, que uno de los errores eh, que cometemos es que al estar tan implicados, nosotros tan atravesados por, por nuestra, en nuestra historia, damos por sentados algunas cuestiones eh, y, y, bueno, y, y en la manera de relacionarnos con, con nuestros pares, por ahí suponemos que el otro sabe de qué se está hablando. Y, y bueno, creo que es necesario no dar por sentado y seguir cuestionando y seguir eh, generando espacios de formación, eh, a nivel educativo, y, y bueno, para que sea parte de, del conocimiento general, digamos, no, no o sea, dar por sentado que porque somos tantos que sabemos, que está, ya está. Ya está Ahí, la, hay una misión entonces por conquistar y, y tiene que ver en cadena con la educación pública, Milena. Totalmente, sí. Totalmente. ¿Cómo Educación es? pública, laica y gratuita. ¿Y sí. cómo haces un enlace, digamos, que, que por dónde arrancaría la experiencia tuya, Milena? Este, me imagino, por fantasear, Milena, una, una, a, a vos frente a una clase, tratando de contagiar interés y de, de sacar algunos prejuicios que cualquiera puede tener sobre una época que estuvo vinculada a, a la violencia y que si es por los grandes medios hegemónicos eh, tergiversos, más la, lo que aportan que este que aclarar así que cómo, sí. cómo, le, cómo le, le tirás este una conexión con lo con lo que fue real a a un congénere yo creo que uno de uno de mis lemas es que lo personal es político y que no es necesario eh, emprender grandes acciones para para que tengan su impacto en las pequeñas eh, acciones del día a día, ya se puede ir marcando una diferencia. Eh, es cuestión de, de crear espacios, claramente tienen que tener un, un acompañamiento político eh, más allá, digamos, de, de la política en sí, sino una cuestión de, de acompañamiento del Estado en relación a políticas que, que permitan y avalen eso, pero de, de conquistar espacios comunes, de, desde lo público, desde lo cotidiano, eh, ir marcando ahí... Eh, una diferencia. Yo hace un tiempo trabajé en Santa Fe en las residencias culturales, que es un, bueno, un espacio de formación muy, muy lindo, y en el mes de marzo, por ejemplo, mes de la memoria para todos, eh, se trabaja en relación a, a los libros infantiles que fueron prohibidos, que fueron censurados, y, y ya desde la infancia digamos se, se va compartiendo desde ese lugar, y, y eso genera en los chicos un montón de de preguntas, de, de cuestiones, inquietudes, y, y es algo tan simple como ir a un lugar y hablar de, de cuentos. Eh, me parece que hay que, que, que hacer esto, digamos, ampliar, no, no solo interpelar a, a los grandes, o sea, desde, desde la infancia es eh, cuestión de generar preguntas. Más que nada, muy bien, los, muy los bien. Objetivos. Así la, la, los ideales, la lucha, la militancia también se van abriendo camino este, y se van aclarando, digo, porque hay mucha, mucha basura siempre dando vuelta, ¿no? Es, sí. es difícil encontrar información también que no está salpicada de alguna manera o un poco abollada, Milena. Pero bueno, sí. ahora parece que tenemos entonces algún grupo de garantes en Nietes que viene a ser como una tercera generación eh, que va en búsqueda de verdad, memoria y justicia. Eh, eh, Milena, no sé si tenemos tiempo, pero bueno, eh, nada, te pediría una reflexión antes de que llegue la hora de despedirnos, sabemos que tenés agenda, este, una, una reflexión para, para estos 43 años de abuelas, para, bueno, para lo que viene en el futuro, sobre todo con lo hiperpolitizada que es la Argentina, Milena. Sí, eh, en relación a, al día de hoy, digamos, a lo que nos convoca, eh, quisiera, eh, bueno, llamar a que invitarlos a que vayan a nuestro Instagram. Eh, los chiques estuvieron trabajando en un video para compartir eh, que justamente lo que hace es, eh, busca interpelar a nuestra generación en función de, de si conocen realmente su identidad y si tienen algunas inquietudes que puedan, que puedan plantearlo con sus familias puedan indagar sobre eso porque, porque bueno, es parte de su identidad también, eh, de dónde vienen sus padres, eh, cuáles son sus raíces y nada, celebro realmente que podamos eh, estar celebrando hoy el Día Nacional de, por el Derecho a la Identidad eh, los años de abuelas eh, y, y continuar con esa lucha, que realmente lo vale y, y hay que reconocérselos todo lo que han recorrido. Definitivamente, además este, capitalizarlos, Milena, no sé si a vos te parece lo sí. mismo, capitalizarlos, pero como para que todas y todos y todes podamos, podamos este, entender que hay un capital ahí muy, muy grueso. Eh, digo, sí, para... y que trasciende, trasciende lo que fue, digamos, la historia personal nuestra, es una cuestión de toda la de toda la población, de, de la historia de nuestro país, que tenemos que, que reconocer digamos, lo que ha sido y seguir trabajando en eso porque no es solamente para nuestras familias, es para todos, es algo que nos marca y, y que trasciende y que nos interpela en la identidad de todos, digamos, en todas las historias. Por eso, nada, mi reflexión eh, siempre es que lo personal es político y, y que en ese sentido es importante construir colectivamente. Qué bueno, qué sencillo que lo hiciste, Milena. Este, nada, te estamos muy agradecidos por este ratito. Hubiera estado bueno que fuera más, pero sí. alguna cuestión técnica no nos, no nos permite mucho rato más. Te queremos, eh, Milena, te abrazamos en esta distancia que deja de existir cuando, cuando pensamos en esto todo de juntes. Y nada, ahora compartimos ese video. Entonces, si te parece el video que prepararon de Nietes, ¿eh? dale. Y después dale, un dale. temita ahí con León Gieco que habla de la abuela también. Milena, gracias. Dale. Muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta, hasta pronto, hasta pronto. Milena Williams Benavides es, eh, sí, nieta, es nieta, claro, y es parte de Nietes, y eh, bueno, imagínate la senda por la que vienen caminando, es una senda que aunque en una época no le dio el sol, está tibia todavía. A ver el video ese, vamos a compartirlo. ¿Alguna vez pensaste si podrías ser niete de desaparecidas? ¿Tuviste dudas de tu identidad y la de tus viejes? En el mes de la identidad te proponemos dudar de todo. Si tus viejes nacieron entre 1976 y 1983 pueden ser hijos apropiados. y vos, puedes ser niete de desaparecidos. Durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en Argentina más de 400 bebés fueron apropiados. y gracias al trabajo de abuelas 130 nietes fueron recuperados, pero aún hoy faltan encontrar más de 300. Si tus viajes tienen entre 37 y 44 años y no tienen fotos de sus mamás embarazadas o dudan sobre su historia, acércate a abuelas. Les Nietes de Desaparecidas te acompañamos para que puedas ejercer tu derecho a la identidad. ¿Y vos sabés quiénes son tus abueles?